el día de hoy, jueves 17 de marzo, estará platicando sobre la intolerancia urbana y esto quiere decir cómo la intolerancia cultural se ve reflejada en la arquitectura de la ciudad, de las ciudades, pero bueno, tendremos que hablar de Monterrey porque es el contexto más cercano y de donde venimos. Hoy, como siempre, en líneas abiertas 8336-6162, 8336-4203 para que se comuniquen con nosotros. Ana Fernanda Cadena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gustazo estar aquí de nuevo. Gracias por estar aquí. Sí, eh, gracias por la invitación. Eh, me da mucho gusto estar acompañándolos. Gracias. Oye, ¿se ve reflejado en la ciudad, en la cultura de las sociedades? Mira, yo me empecé a dar cuenta del fenómeno, bueno, no es fenómeno, sí es un fenómeno, pero es una cosa muy evidente que yo me tardé y muchos seguramente nos tardamos este tiempo en, en, en dar cuenta que la arquitectura realmente está al servicio o del Estado o es una cosa que se puede usar en contra del Estado o en contra, de, eh, contra cultural, etcétera, etcétera, ¿no? La arquitectura es más que simplemente una construcción un edificio, una cosa utilitaria, en el sentido simple, ¿no?, de la palabra de, de habitable, etcétera, etcétera. Realmente, eh, cuando uno habla de arquitectura, también hay matices en cuanto a ideologías, en cuanto a estéticas, en cuanto a utilidades más allá de, de la obvia o la directa. Ahora, se puede hablar de arquitectura que limita el género o discrimina ciertas poblaciones ¿O funciona como para desplazar comunidades que no son requeridas o que no son del todo, más bien queridas, eh, para hacer limpieza, para hacer este acto político, para hacer campaña? Cosas así. Bueno, se puede decir que el Estado nace con la ciudad. De hecho Exacto. La palabra civilización incluye ya al Estado como ente rector. Te lo digo porque no te entendí. ¿Cómo puede una ciudad, una arquitectura ir en contra del Estado? Mira, por ejemplo, hay, a mí me gusta mucho y el ejemplo más evidente, y obviamente no, no aplica a Monterrey de una forma tan, tan latente, pero, pero para que se den una idea o nos demos todos una idea, este hay, hay un este documental, o más bien es, es un, una cosa de 20 minutos, un pequeño documental de 20 minutos que lanza la cadena de noticiera Al Jazeera, Este, que de hecho ya en Estados Unidos ya parece que se van a retirar, este, que se llama Rebel Architecture, este, Arquitectura Rebelde, y es una serie compuesta por varias este, episodios que analizan arquitectos o formas de construir, formas de urbanizar ciudades ahora, contemporáneas, que aclaran muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, la que más me llama y la que quiero compartir con ustedes es sobre Gaza. Entonces, A ver, explícanos qué es Gaza. Un ¿no? Gaza, bueno, Palestina es un territorio ocupado por Israel. Este ha sido un, un problema que no se ha podido resolver, pero pero la realidad es que es territorio ocupado. Ese, esa esas esas cosas que están sucediendo ahorita con con Palestina e Israel realmente son un escándalo para los derechos humanos y para la convivencia, ¿no? Y se refleja en la arquitectura. Hay un arquitecto que se llama Eyal Weisman que es judío. Que es activista y arquitecto a la vez, que lo que hace es revertir ¿no? la, la violencia que provoca el estado israelita hacia el territorio ocupado, que lo que hacen es entrar con bulldozers, con este. cascavos. Exactamente, con excavadoras. Y simplemente arrasan, tumban, construyen carreteras y construyen este es, eh, comunidades, o digo más bien este. Asentamientos. Asentamientos que lo que hace es que es estratégico, porque lo que hacen es que separan a las dos poblaciones de una forma muy, muy, muy marcada, pero a la vez controlan eh, los territorios este, palestinos. Un nuevo apartheid, de Es un apartheid donde hay muchos muros, hay muchas carreteras elevadas, hay muchos puentes y hay muchas comunidades segregadas. Entonces lo que hace este arquitecto, que me parece brillante, es que eh, desarrolla el concepto de arquitectura forense. Entonces él lo que hace es que registra todas las casas que han sido demolidas o han sido este afectadas por la por la ocupación israelita y por por este pues sí, por, por la ocupación israelita y eso lo lo lo hacen archivos para para que sirva como como un referente, ¿no? Para decir, oye, esto, esto fue en contra de los derechos humanos, esto no sabemos por qué sucedió, aquí murieron tal, tales personas y todo queda registrado en la arquitectura. Y entonces es un, es un acto re, eh, reversivo, es un acto de resistencia, por decir, a través de la arquitectura. Oye, ¿y podría haber alguna analogía aquí con la gentrificación, que serían los asentamientos de la expansión de la clase media eh, ante las tierras de la gente que Tradicionalmente vivía en la ciudad de Monterrey. Mira otro ejemplo que nos vamos a relacionar, muy, identificar muchísimo más para nuestro contexto es Brasil. Entonces Brasil tiene como como México en general este una población muy dispar, ¿no? Entre lo que fue la lo que es la favela ya y, y las comunidades que están completamente este apartadas, ¿Qué? este desfavorecidas, etcétera, pauperizadas. etcétera, pauperizadas a un nivel extremo. Pues ahí también entra en juego este concepto de la arquitectura, este, cómo refleja las políticas de estado y cómo favorece ciertas poblaciones más que otras. Entonces, si también buscan en Rebel Architecture en Al Jazeera, van a ver otro episodio que trata sobre un tipo que se llama Ricardo de Oliveira, que, que él mismo, sin conocimiento sin nada, aporta a su comunidad con un equipo de personas. A construir y ellos no tienen la educación y el conocimiento pero lo hacen porque el estado no entra a la favela para construir o para poner infraestructura ellos lo tienen que hacer ellos mismos y muchas veces suceden tragedias este o, o son puros este casitas muy este precarias lo quiero traer aquí a lo local o sea es política de estado construir por ejemplo en nuestra ciudad Eh, y dejando cada vez más fuera gente en cinturones de miseria? Eso, ¿Eso no sería una política de Estado o sí? Sí, claro, porque el capitalismo desenfrenado, eso es lo que provoca eh, ese, ese apartheid, ¿no? Donde, donde, por ejemplo, si analizamos Brasil de nuevo, eh, cuando entran las, eh, la, los, este, los estadios nuevos que construyen Brasil para la FIFA, Eso no le favoreció a nadie más que temporalmente a la comunidad glo eh, global, a la comunidad internacional, uh -huh. y fue un negociazo. Pero los brasileños todos se manifestaron en contra, todos los que, pues la mayoría, porque no les favorecía nada. Se iban billones en, en, en la construcción de estadios que iban a funcionar por un par de semanas, y ya. Entonces, las favelas seguían existiendo, seguía la gente en condiciones lamentables, y eso es lo que provoca esa ideología de capitalismo desenfrenado, donde el negocio viene primero y lo vamos a analizar en nuestro contexto de Monterrey porque está clarísimo también. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Eh, como ¿Estás? siempre... Así, como estaba ¿eh? Así. Un honor estar contigo y con Ana. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo y ves tú esto de la arquitectura y las políticas de Estado o la ausencia de Estado? aquí en Monterrey el desarrollo pues obviamente es la teoría del caos, básicamente o sea donde la misma corrupción endémica que ha sido aceptada y abrazada por la sociedad tienes como consecuencia que se voltea contra los mismos que la abrazaron en un principio. Entonces, si tú juegas al caos, pues vas a traer más caos. Es un círculo vicioso sin fin. No puedes solamente tú, que estás a mero arriba de todos, eh, hacer las cosas mal y esperar que eso no genere una reacción en cadena que dé como resultado lo que estamos viviendo ahorita en Monterrey. Pero no es pensado como caos o como el shock. O sea, también puede ser que simplemente la idea es desarrollarlo y creer que eso es progreso y que eso eventualmente va a desarrollar las cosas como se planeaba o se planeaban las ciudades en un inicio mira por ejemplo analicemos el contexto de San Pedro el municipio de San Pedro en Monterrey este ahorita está viviendo eh, una crisis bueno no no todavía no llega a la crisis más bien una burbuja inmobiliaria o mucha especulación en cuanto a, a la construcción y el plan el eh, cómo se cómo se construye el, el urbanismo aquí que hay tanta torre Tanto, tanto edificio, tanta construcción nueva y hay un trafical, o sea, ahí, ahí este se empieza a asfixiar, ¿no? La, toda la ciudad en realidad, pero el municipio en particular, se, se empieza a asfixiar, pero porque son estas políticas, ¿no? Desde de primero el negocio y luego ya vemos qué onda. Entonces, todos los proyectos que se han presentado desde ya pues, años atrás, este no proponen una estrategia de salida vial, Por ejemplo, entonces, si tú, no sé, tienes un Walmart, esto es un caso hipotético, pero bueno, vamos a usar Walmart porque... Porque sí. ¿Estás promocionando? <risa> no, no, no, al revés. Bueno. Este, todo lo contrario. Pero si ponen un Walmart, ese proyecto a lo mejor urbanístico, o sea, arquitectónicamente está perfecto, pero nunca contemplan el tráfico que ese Walmart en tal lugar, ahorita cómo se va a manejar el tráfico, porque va a incrementar muchísimo y ese tipo de cosas nunca se contemplan. Y el gobierno, o, tengo entendido, y que alguien me corrija si quiere al rato que, que llame, este, pues así se ha ido permitiendo. Pero eso ya no es ideología, porque ideología sería un plan. No, ideología es primero el negocio y luego ya veremos la felicidad o el bienestar de la comunidad. Sí, pero eso, pues, ideología eso es ideología sería... pura y dura. ¿El dinero es ideología? Sino claro que el dinero es una ideología, nuestro Dios es el dinero. Uno. Sí, pero ideología, verse, técnicamente los políticos es de que tienen un plan de ideas lógicas en donde se incluye a la representación, que es la gente, y para ir juntos hacia algo en común. Allá nos suena como que es una representación. Es, no que es, es igual que Brasil, pero a lo mejor un poco menos violento, pero, pero igual de nocivo, de decir, aquí hay tanto dinero involucrado, este, yo quiero este que se arme este contrato con tal empresa... Entonces ya lo demás es, es secundario, las prioridades están muy claras y el bienestar de una comunidad, claro que se va siempre por la borda. Mm -hmm. okay. ¿Cómo lo no ves tú? Pues sí, digo, básicamente es más o menos lo que te estaba diciendo de la teoría del caos. O sea, realmente vemos como un grupo que está en el poder, que siempre ha sido el que ha eh, edificado, colonizado, bueno, desde la colonia, ¿no? O sea hablábamos también de lo del tema que tú decías del racismo, ¿no? ¿De dónde viene el racismo? Bueno, pues aquí se asentaron judíos que llegaron y exterminaron a todos, ¿no? Entonces, desde ahí tú ves que hay un rompimiento, pues, desde que están fundando, ¿no? Entonces ese, esa cultura que dice ella del dinero es muy simple, es una cultura judía donde eh, a, ver, a ver, a ver, no, espérame es, ¿Cómo asocias la cultura judía con, con el capitalismo desenfrenado como si otras culturas no participaran y tú y yo no participáramos en eso? No es una cuestión judía. Por eso, pero desde que se asentó los primeros colonos en lo que viene siendo todo lo que es Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, son judíos que vienen de España y si tú te fijas, lo que es la cultura judía se basa en el dinero, me explico. Entonces, mm. cuando tú dices, ¿dónde está la cultura en Monterrey? ¿Dónde está... Eh, esas raíces prehispánicas no están porque las exterminaron, ¿me explico? Entonces, ¿cuál es la cultura que tenemos? Lo que tú estás diciendo, tenemos la cultura del dinero. ¿Por qué tenemos la cultura del dinero? Porque eso es lo que aquí se asentó, ¿ok? Entonces, cuando vemos lo que está sucediendo en cuanto a desarrollo y todo lo que tú estás diciendo, por ejemplo, tenemos el caso de los avispones que decía Juan Carlos, se están quejando las mamás porque no pueden ocupar tres carriles de la calle para dejar a sus hijos, ¿ok? Entonces, a mí me parece súper bien que se quejen. Pero en realidad, si tú te vas por San Pedro, que es lo que estás mencionando, en cualquier cuadra que tú estés transitando, vas a ver una falla completa y totalmente contra la legislación que existe en la colonia del Valle, o sea, en todos lados. Entonces, llega un punto donde ya la competencia es porque ellos sí tienen derecho de faltar a la ley, y yo no mira, está bien todo lo que tú dices por la, en la cuestión de avispones, yo estoy de acuerdo contigo que es un atropello a las leyes que es un terreno prestado, que las familias realmente se están aferrando a una idea de, de que hay un ataque contra el concepto de la familia o del deporte, eso es es una pantalla total para, para ignorar el caso de que se pues, está faltando el respeto a la ley yo ¿en estoy acuerdo sentido? contigo. en el sentido de que esos terrenos son prestados eso es un parque público, ellos fueron ocupados. a quién? Prestados a la comunidad, es público ese lugar, y, y entonces hace, no sé, corríjanme si me equivoco de nuevo, porque no me gusta soltar datos a, a, a lo imbécil, perdón, pero este <risa> tengo entendido que aproximadamente 40 años llevan utilizando un parque público que está perfecto para el bienestar de la comunidad, para desarrollar valores este con los niños del deporte, etcétera, etcétera, que está muy bien, lo que pasa es que... El, Antes que eso, viene la legalidad, y si nosotros vamos a seguir quejando de un país que no respeta la ley, y que por eso la supuesta teoría del caos, que me parece que no es caótica, este, sigue imperando, pues es porque tus propios hijos les estás enseñando que si a ti te prestan algo, tú lo apropias y ya. Pero la legalidad eh, le está exigiendo que hagan qué, que se lo quieren eh, nada más apropiar no, al Estado. No, lo que pasa es que ese terreno... Es público y muchos vecinos no se sienten a gusto de que avispones esté ahí, avispones esté realmente poco a poco, así tengo entendido, se apropió más y más y más y realmente no es de ellos y ellos lo que están defendiendo es que ese lugar es de ellos, que les ha pertenecido siempre y que sus hijos ahí juegan, ok, está bien, pero una reubicación no ¿Y tiene de quién es ningún el terreno, entonces, tipo de mal. ¿De quién es el terreno? El terreno es del es municipio. Público, es del municipio. ¿Y lo que, y no, que y era la comunidad no es el municipio? Es de todos, y ellos mm. se aferran a que es de ellos y entonces si los quieren reubicar es un pedo. Es, en realidad no es que sea solamente el municipio. Ese terreno corresponde a los vecinos de Fuentes del Valle, ellos los pagaron, o sea, cuando tú compras una casa en Fuentes del Valle, tú estás pagando también ese parque que te corresponde y esa área verde que te corresponde. Ese sitio se les prestó antes de que se construyeran casas en ese lugar, entonces eh, el acuerdo era que una vez que ya se establecieran la, las casas, este, ya eh, iba a cambiar la dinámica, pero a nunca se fue, pero... Quiero regresar a un tema que me parece muy importante y que creo que es interesante abordar. Y, y no por agarrar aquí mala fe, sino que creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando asociamos unas culturas o unas comunidades y, y, y las proyectamos o las caricaturizamos como por ejemplo el judío con el dinero o por eso somos como somos. Yo creo que es una salida muy fácil y es una salida este, muy peligrosa a la hora de ahondar sobre temas que realmente... Son más complejos. Pues es historia, o sea, digo, verídicamente es historia, porque aquí se asentaron judíos, o sea, todo lo que tú ves y toda la gente que está aquí desde toda la vida. Pero no son los únicos tampoco. No son los únicos, ha llegado más gente, pero en sí las raíces de la cultura que existe en Nuevo León son raíces de una cultura bueno, judía. Bueno, quiero regresar entonces... Esa pues es historia, no es... Muy bien, quiero regresar entonces y ver, en el caso de Vispones, esto de la ideología en donde posiblemente el Estado está buscando ese terreno para desarrollarlo o para hacerlo formar parte de este, de este urbanismo que lleva una prisa económica y eso es lo que está al final detrás? ¿O tú sí crees que realmente el discurso de que se va a hacer un parque público en donde ya hay un parque público tiene más relevancia? Pues mira, yo creo que cuando hablas de una comunidad todos deben de tener una opinión y un derecho a, o a votar O a, o a decir lo que uno quiere. O sea, eso es principal en una comunidad como la nuestra, ¿no? Que creen en el free speech, por decir. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Pero sí creo también en que si, si, si hay un acuerdo, hay, hay, un, hay un sistema legal, si no se defiende, y sobre todo en este caso donde, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que cuando, cuando el ejemplo lo están poniendo unos padres de familia que lo están... Este, Tomando como un, un asunto súper importante, eso tiene una resonancia increíble en generaciones muy jóvenes, muy nuevas, y esas cosas van a tener un impacto muy serio. Y yo digo, a ver, si, si un problema en México, el principal, si quieres, es la falta de legalidad, Este asunto es muy delicado, muy importante defender la legalidad. A lo mejor no te gusta, pero tú no puedes apropiarte y, y romper la ley. ¿Pero entonces por qué específicamente ahorita se están llevando ese terreno? ¿O se lo quieren llevar? Porque Mauricio decidió que eh, quiere hacer otras cosas. Eh, todavía no sabemos bien qué es lo que el alcalde quiere hacer en, en, en Avispones. ¿no? Ahí es donde entra mi preocupación. A mí me encanta que las señoras se organicen me encanta que exista la cultura de que por fin gente que generalmente ha sido súper apática con lo que es el quehacer ciudadano, finalmente para mí eso, eso es lo que más me gusta de lo que está sucediendo. Qué padre que les estén enseñando a sus hijos a pelear y a decir y a manifestarse y a salir y decir esto es nuestro campo y lo queremos. Ahora, por otro lado, yo lo que veo es lo que están peleando, lo que están diciendo porque lo vi en el noticiero el otro día, es que no los dejan utilizar la vía pública, las calles, para dejar a sus hijos. Entonces, Oh, solucionamos todo en una win-win situation entonces no sé quién nos va a dejar estacionarnos en no sé dónde y vamos a llevar unos shuttles para llevar eso es lo que tenía que hacer todo el tiempo o sea tú como usuario de un parque no puedes apropiarte de tres carriles de calle y de esa manera obstacul obstaculizar lo que es eh, la vialidad y el tránsito de la zona porque tus hijos juegan deportes eso no pasa en ningún lugar donde existen entonces una tenemos funcional. dos posiciones extremas si por un lado no se respetan las regulaciones Eh, tampoco necesariamente está bien Que ahora te vas a llevar ese parque Porque no se respetaban las regulaciones O sea, el Estado tendría que estar multando A la gente que se mal estacionaba En vez de llegar a quitar un terreno o sea, ¿Ves la relación en eso? Es Esa que, es la justificación es que Yo creo que siempre llegamos a lo mismo ¿Qué tanto respeto le tenemos? ¿O, o, o qué tanto estamos informados de lo que es público? y lo, ¿Lo que es de todos? Y lo que, nos lo que nos corresponde a nosotros mismos Yo creo que ahí está el problema el problema es ese, es no reconocer qué es de todos y qué es mío. Y el problema básico aquí es que los vecinos de Fuentes del Valle, porque de ahí inicia también un poco de dónde se agarra Mauricio para decir, Bavispones va para afuera. Los vecinos de Fuentes del Valle es que, vi que viven por ahí llevan muchos años, pero muchos años quejándose del Club avispones. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad un grupo de personas que son personas que tienen un poder adquisitivo muy alto, que son personas que mandan a sus guardaespaldas a llevar y recoger a sus niños que se forman ahí por horas y están parados obstaculizando la calle y si tú pasas por avispones a la hora que están saliendo y entrando los niños es imposible circular, entonces también tapan cocheras, se estacionan en frente casas de vecinos, etc. Entonces ahí es donde estás viendo, ok, o sea, podrían haber soluciones como la que están usando ellos ahorita, de irse a estacionar a otro lugar y traer shuttles, ¿verdad? Entonces realmente yo creo que ya ese espacio avispones le queda chico entonces ellos tienen que aceptar la realidad de que hay un problema que solucionar en cuanto a vialidad y por otro lado pues si votaron por el señor que les está quitando lo que sea pues eso es la democracia ¿no? o sea si la mayoría Exacto. votó por el señor pues ¿qué se, qué se pueden hacer no, para atrás? Sí, ¿verdad? hay que respetar la ley, punto y, y si es una prepotencia lo que tú describes porque estoy de acuerdo, en muchos casos sí sucede eso, no en todos evidentemente hay familias ah, no, claro. muy respetuosas que también van y acuden y, y, y, y quieren ese espacio, pero Al final del día lo que tenemos que analizar es qué es nuestro y qué es de la comunidad, cuál es la ley y si se tiene que respetar o no, punto. Y eso es lo que le enseñas tú a tus hijos, ¿no? Ok, y en cuanto a lo que te preguntaba, de que en la narrativa esta del urbanismo como ideología, eh, ¿es porque quieren que respeten la ley o porque van a hacer con el terreno una expansión urbana? No, el, es, el, estamos hablando de Vispone? Sí. Eh, van a ser un parque, es un parque, punto. ¿Un parque? Se mantiene como un parque, creo que ya soltaron los, este, los bocetos o, o la idea del parque. ¿Y si estacionan en triple fila, qué van a decir uh, ahora? Ese parque es para el uso de esa comunidad en particular, no va a tener eh, la misma, eh, na, no va a acudir tanta gente, obviamente, va a ser este, un parque. Sencillo. Es como cuando vas a cualquier parque, Rufino, tamaño, Mississippi, te estacionas donde te puedes estacionar o te estacionas lejos y caminas, o sea, pero... Pues o sea, en realidad a mí sí me llamó la atención también otra cosa del noticiero, ¿no? Ellas estaban quejándose de estar siendo hostigadas, pero estaban siendo hostigadas donde están ellas faltando a la ley, me explico. O sea, mm -hmm. donde están ellas ocupando. Y cuando tú vas a los colegios, pasa lo mismo. O sea, ves carriles de calles ocupadas por mami vans este, y están obstaculizando el tráfico. Entonces son. son. son problemas de comunidad que debían de resolverse. Porque en un país como en Estados Unidos o en una. No vas a ver jamás mami vans ocupando calle para dejar a tus hijos en el colegio. O sea, el mismo colegio tiene que proveer de la infraestructura sí, necesaria. Estoy totalmente de acuerdo. ¿verdad? De hecho, ahí ya podemos ligarlo con lo que mencionábamos anteriormente, de que se hacen proyectos urbanísticos que no contemplan la vialidad y el, el desahogo ¿no? del tráfico y entonces... Eso es un tema muy importante, o sea, ¿por qué sucede eso tanto? Y sobre todo en San Pedro ahorita nos estamos asfixiando en tráfico. Por la corrupción, o sea, es muy sencillo, ¿por qué? Porque cualquiera va y paga un moche en el municipio para construir un edificio que el, el cual no tiene una infraestructura resuelta. Yo me canso de decir por qué si están habiendo tantos desarrollos verticales no están cobrándole a los desarrolladores verticales un tipo de impuesto especial donde ellos eh, aporten para más vialidad, sobre todo para un transporte público de calidad que la gente que es eh, habitante de la Colonia del Valle quiera utilizar, o sea, un tram de lujo, un servicio de autobuses de lujo un metro de lujo, algo tienen que estar solucionando porque solamente están eh, desarrollando verticalmente un montón de edificios etcétera, pero no se está solucionando seguimos con las mismas calles que hace 50 años, 20 años, no sé 30 sí, incluso años. leí en algunas notas que, que hasta es, es tanto el crecimiento y la falta de planeación en torno a ese crecimiento que, que eh, tuberías este, revientan, estamos, estamos usando la misma infraestructura, entonces tienes este, derrames de aguas negras, etcétera, etcétera. O sea, no se contempla todo lo que viene en torno a una edificación. Yo te voy a regresar a lo que dije, yo no veo ideología en eso. No, yo como no. dice Ena, yo cuando ya todo es dinero para mí ya no es ideología. Eso es una ideología. Bueno, puede ser, pero... Es una hoy, cultura. Para mí es más eh, una forma cortoplacista de entender las relaciones sociales y ya no tienes tú ni siquiera un plan a mediano plazo. Entonces, eh, creo que de, en ese contexto que estamos platicando resalta lo de avispones, para terminar con este tema, porque realmente la gente ahora que estoy viendo en Face Las críticas, pues es las críticas a que Mauricio y que los intereses del alcalde y que si el dinero. Entonces yo no estoy diciendo que esto es que esta ciudad toda haya sido eh, urbanizada por un alcalde, imposible. La inercia va para allá, entonces creo que esa corrupción y ese ausencia de representación hace pensar a mucha gente mal que les están quitando el parque de este deportivo porque lo van a meter a un edificio de 40 pisos. No. Entonces, como que también estoy de acuerdo con lo que dices, de que realmente pues damos muy mala imagen pues, porque nos dedicamos al corto plazo. Entonces, sí creo que por ese lado falta comunidad. Por el otro lado, sí, yo creo que sí hay que respetar las reglas y si nos paramos en triple fila, pues hay que pagar consecuencias. ¿no? Pero no es hostigamiento si viene un policía porque estás parado en triple F fila o si estás bajando a tu hijo en plena calle, o sea, para eso debes, debes de utilizar el estacionamiento. Sí tenemos que tener respeto por lo que es de todos. Este, esto me recuerda a hace un día, creo, fue ayer en proceso, no estoy muy segura, pero creo que fue ayer que en proceso sale una nota describiendo a Monterrey como la ciudad la ciudad más racista, más intolerante de el país. Pero ese tema después del corte, ¿no? Ahora, no, bueno, pero es que tú mencionaste algo y lo quiero relacionar. Yo nada más quiero que se entienda por la favor. relación, estoy cambiando el tema. Yo creo que en el, en el caso de avispones es muy fácil hablar de comunidad siempre y cuando sea la tuya, pero somos una comunidad de grupos múltiples y muchas veces eso se da por alto. Entonces, si tú eres de la comunidad de que tus niños van a avispones, Ese es un grupo que se defiende y sí, y, se, y se, se consolida. Pero si eres de los que no tiene sus hijos, que va a bispones y que tiene su casa al lado y que le, le, le resulta muy problemático tener eso ahí, eso ya es el otro, ¿no? Es como el, el de al lado, el que no debería de, de hablar. El próximo el, que hablan en la Biblia. Pues el próximo que pero que no tiene nada en común conmigo. O, o si, y estamos hablando de una comunidad muy, muy específica muy este bien ubicada muy adinerada hay un etcétera peer etcétera hay un peer pressure de hablar en contra de Bispones es lo que quieres decir. es una <risa> comunidad que está honestamente muy bien parada o sea si esto sucediera en otro municipio me pregunto qué pasaría yo creo que no sería el mismo escándalo ni saldría en Sierra Madre ni sería una onda así tan tan este pues de y, San Pedro y yo ¿no? les quiero decir nada más pues nos corte. Las cosas se defienden físicamente, no mandan un post en Facebook. Si quieres defenderlo, vas y te acuestas ahí con un sleeping bag, como hacen los niños. No así nada más mostrando tu inconformidad virtualmente. Pero déjame voy a un corte comercial y regresamos. Radio UDEM, unidos en la diversidad. Gracias a ti que enseñas a nuestros niños. Gracias a ti que nos transportas. Gracias a ti por salvar vidas. Gracias a ti que te esfuerzas cada día. Gracias a todos por confiar en nosotros. Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. En la UDEM estamos convencidos de que la relación con nuestros egresados es para toda la vida. Por ello te invitamos a que te acerques a la dirección de relación con exalumnos y conozca los programas y actividades que tenemos para ti, así como los servicios y beneficios que están a tu alcance como Exaudem. Actualiza tus datos y mantente en contacto con tu alma mater. Visítanos en el tercer piso del edificio de rectoría o comunícate con nosotros al 8215 1187 en el correo exodem.udem.edu.mx o en nuestro sitio web www.udem.edu.mx-exodem ¡Regresa a la UDEM! Una de las industrias más fuertes de México es la industria automotriz Pero para crecer aún más teníamos que eliminar las barreras que nos impedían ser más competitivos Y en 2015 rompimos récords históricos Récord en producción con 3.4 millones de vehículos Récord en exportaciones con 2.8 millones de unidades Y récord en ventas nacionales con 1.3 millones de automóviles Nuestro objetivo es seguir rompiendo barreras y que México siga creciendo Infórmate más en www.gob.mx-sinbarreras Mover a México, Gobierno de la República Bala salas del siglo del siglo del siglo del siglo del siglo del siglo del siglo del siglo del de, la noche. Música dentro y fuera de los márgenes. A través de radio de 90.5 FM. 90.5 Unidos en la diversidad. Estamos de regreso en Globales. Estamos hablando de la intolerancia urbana. Estamos platicando sobre por qué las ciudades crecen como lo hacen y cómo es que eso refleja hasta cierto punto el cómo nos llevamos como comunidad acá abajo. Soy con Ana Mackey y con Ana Fernanda Cadena, y con usted, estimado Radio Escucha, que en el 8336-6162-8336-4203 se puede comunicar para dar su punto de vista pues mira, en cuanto a la ideología o no, no tenemos que estar de acuerdo en eso, del desarrollismo Ya el karma lo tenemos bien contemplado, es que somos la más contaminada de México para no decir de la Latinoamérica porque para algunos también lo somos eh, ahorita el DF también está en contingencia, yo nada más les comento, ciudades de 6 7, 8, 15, 20, 30 millones de habitantes, pues no van a jalar Entonces, sí creo que también se refleja el hecho de que no respetamos ni lo mínimo si nos estacionamos mal. Entonces, no nada más nos podemos quejar de que si desarrollan o no, sino que si ni siquiera respetamos lo mínimo, amigos, pues está cañón, ¿verdad? Entonces, ahora para pasar, y te pregunto, eh, según Proceso somos la más intolerante y racista del país, ¿eso se ve reflejado también en cómo somos? Pues prácticamente, yo creo que sí o nada más es una abstracción no, ¿cómo va no, a ser una abstracción? yo yo creo que sí, porque lo vivo este, lo, lo más bien lo veo, sobre todo a diario y si alguien tiene la buena suerte y la estabilidad económica o la, la oportunidad de irse fuera, otra cultura, etcétera normalmente va a haber cuando regresa, que, que le va a dar un poco de shock cultural este, a mí me pasó Este, y he hablado con mucha gente que, que me dice exactamente lo mismo y que escribe desde, por ejemplo, ciudades americanas o ciudades europeas que, que ahí innegablemente también hay un alto índice de racismo y sobre todo ahorita que se está radicalizando el, mucho, el mundo tanto hacia la derecha y hacia la fobia, ¿no? Al otro, hablando del otro. este Pero sí se siente eso, se nota, se percibe en el día a día porque si pues, quieras o no, no podemos negar que tenemos este una clase media muy limitada en México, muy pequeña, una clase alta muy minúscula pero que controla todo el país uh -huh. y que tenemos el resto de la población ya ahora sí hablando en condiciones así más serias, ¿no? Bueno, más puede alarmantes. que un dato te ayude el que somos la segunda más desigual de todo el planeta, después de Chile. Es que no sé de dónde A salen esas las, cifras. De ¿sí? la OCDE. Ok. okay. ¿Pero Entonces, eso México o Monterrey? No, México. México. Sí. Hay, entonces un o sea, cabe de una, de, o sea, cabe dentro de la desigualdad el racismo posiblemente, porque como es un recelo de clase, como yo tengo y tú no tienes, uh -huh. entonces eh, no te doy de trabajo porque tampoco me gusta cómo te ves y poco a poco voy haciendo de esta barrera cultural una barrera económica. Claro. Mira, yo no soy comunista y por desgracia también como bueno, esa si no palabra, invitado. esa palabra, ay, ¿qué pasó con la libertad de expresión? Nah, yo no soy. Pero desgraciadamente en este contexto y en muchos americanos también, si tú dices algo como socialismo, es, es tan cercano al comunismo que escandaliza. ¿Y y realizando no se, lo está diciendo. Y no se entiende realmente lo que es el socialismo. Hay mucha ignorancia en ese sentido, porque estamos tan acostumbrados al modelo capitalista y lo tenemos tan metidos en la cabeza que es el mejor modelo que existe en el mundo, que realmente lo que yo estoy viendo es totalmente lo opuesto. Porque lo que lo que figura aquí con este modelo es desigualdad extrema y sobre todo en otros países, ¿no? Porque tú. Tú analizas NAFTA o, o, o otros modelos, este, otros pactos económicos, y, y todas las maquilas o, o todo el dirty work, por decirlo, o la esclavitud laboral, se va a otros países, y eso es bien cómodo. Tú vas y te compras tu ropa, Sara, y nunca tienes que ver una tipa negreándose largas horas de la noche, nada más para tenerte una camisa que vas a tirar al siguiente día. Tenemos una llamada, bueno. Buenas tardes, pues, primero que nada, felicitarlos por tocar este tema tan escabroso que yo creo que poca gente habla de ello y más que nada no nos queremos dar cuenta de lo que en los últimos años al menos yo lo he visto como la, la pelea por el espacio público Este pues mis opiniones al respecto son de cómo es posible que de repente incluso uno mismo, un ciudadano a pie de calle eh, para poder adquirir una casa, un bien un mueble que hace 10 años este, costaban la mitad o la cuarta parte de lo que te lo están vendiendo ahora y de lo que ahora esta, estas inversiones implican un un gasto muy fuerte, a veces un extra, extraorbitante y también muy en, muy de la mano en la zona en la que deseas vivir, este y pues que yo creo que también al final de cuenta todo esto va ligado con esta corrupción y finalmente lo eh, que esta corrupción está atropellando la calidad de vida de todos los ciudadanos de del área metropolitana de Monterrey, ¿no? Porque se construyen a diestra y siniestra se están viendo colapsar las vialidades, no solamente en San Pedro sino pues también acá en el poniente de la ciudad, entonces este, pues felicitarlos por, por tocar este tema y, y pues las cuestiones de lo que mencionaban en el bloque anterior de la gente que no quiere respetar las leyes de, de tránsito o que simplemente a veces sienten como que dueños, ¿no? De la calle también pasa incluso con los mercados este ambulantes que se ponen en las colonias es un poco lo mismo, o sea, van por allí este apropiándose del espacio y pues creo que también allí habría que ver este pues cuál sería la, la opción más viable para, para tener al final de cuentas toda una convivencia este, pues en, en las mejores condiciones posibles como como sociedad, ese sería uh -huh. mi, mi comentario Muchísimas gracias por hablar Gracias, ¿cómo, ¿Cómo ves Por acá Pues excelente, o sea, está diciendo algo que es una violencia económica también, porque los nuevos desarrollos eh, no están tampoco siendo algo que esté a nivel adquisitivo de lo que es el promedio de la gente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la gente es empujada a irse a vivir a zonas que no son tan favorecidas, ¿no? Y entonces, obviamente, pues no. Todos queremos tener una vivienda digna, de calidad, de calidad. Con buenos servicios eh, urbanos, con una infraestructura, con agua, con parques, con lo bonito. Pues sí, pero si vives en el cinturón de allá afuera de mi en la ciudad, pues no llega ni el agua, ¿no? Sí, no o sea, a eso voy que, que para los pocos, ¿no? O sea, siempre es este molesto cuando, cuando uno no se puede apropiar de lo que uno quiere, ¿no? Pero y el mismo tipo de desarrollo del que estamos hablando, ese mismo tipo de desarrollo caótico, sin planeación urbana, sin desarrollo, eso también provoca una violencia y una desigualdad, porque ¿qué sucede? Si tú te tienes que mover en autobús, que es algo que pensé cuando ella dijo de a pie, ¿no? Claro, no tenemos ni siquiera la educación de respetar al peatón, ¿no? Entonces vas en el coche, están las rayas amarillas que son para que te pares y dejes pasar a los peatones y nadie se para tenemos atropellados, tenemos que falta eh, transporte público de calidad, etcétera, es, todas esas cosas son tan importantes y nosotros queremos ser de verdad una sociedad contemporánea y una ciudad de la cual queremos poder presumir y no se está procurando tener eso porque cuando se está desarrollando no se le está pidiendo a los que se están beneficiando económicamente de esa explotación eh, del suelo y de esa explotación de la ciudad no se les está responsabilizando a sí mismo de dotar de la infraestructura necesaria para poder dotar de calidad a todos los que vivimos la ciudad, ¿no? Entonces, ahí tienes otro otro problemito. Bien. <risa> Tenemos otra llamada, bueno. Sí, eh, buenas tardes, habla Benjamín Olivares. Bien, bienvenido. Sí, gracias. Eh, uno de los problemas que yo veo es la, es la gran población tanto que ha crecido... En, ...en nuestra región... ...como la población que ha venido... ...a trabajar... ...que vienen de muchas partes de... ...de la República Mexicana... ...y que... ...nosotros no estamos preparados... ...para darle los servicios... ...ni los... Este, ...ni todas las comodidades... ...que se requieren... ...para esta gran cantidad de gente... ...tan rápidamente... ...es como la polinización... ...requiere de un cierto tiempo... Y nosotros no le estamos dando ese tiempo. Entonces, al Río Revuelto, ganancia de desarrolladores eh, con de construcción y de licencias de, de, de, de construcción, ¿verdad? Eh, y, y, y piso, ¿verdad? Gracias. Gracias por hablar. ¿Cómo vas? Sí, el tema de la migración también, este... Pues últimamente en todos los países ya hablas, de, en Europa o en Estados Unidos también es un tema enorme, ¿no? Eh, pues hablando de, de... pues si quieren hablamos un poco de migración, pero relacionándolo con el tema de... Yo, yo estaba hablando del socialismo versus el capitalismo. Y yo creo que cuando, cuando poblaciones nuevas llegan, sí, claro que es un problema acomodarlas, pero también es... si quieren verlo de esta forma mano de obra nueva también. El, el problema es que muchas veces, y sobre todo en México, no regulamos los trabajos. Entonces está todo tan desregulado. No, no se regula, no, no, se no se paga impuesto, no se cobra impuesto. Está todo como tienes grandes poblaciones que, que están completamente o sin servicio médico o buen servicio médico, que se pelean por, por una cita o, o que, que no tienen cómo entrar en el sistema laboral, etcétera, etcétera. Esos son los problemas que provocan que poblaciones se queden en la calle o, o que, que estén ahí supuestamente estorbando, ¿no? Y yo, yo creo que ahí lo lanzo así como y muy flojamente, masa, pero esa masa indiferenciada eh, acaba siendo mal vista no nada más desde la raza, sino realmente desde la clase social. Clase social, raza, género, todo. Entonces tú si tienes una diferencia económica nacional, pues obviamente donde el sistema está más Eh, mal eh, equilibrado que es San Pedro, que somos la más desigual de México, pues tienes tú que también hay una violencia simbólica y física Totalmente. porque si tú estás fuera y no hay oportunidades y no te dan chanza y la telenovela dice que pues dos mujeres un camino okay. y nunca llegas, pues algo vas a hacer entonces yo creo que eh, digo, no creo realmente a través de la historia se sabe que las grandes diferencias acaban teniendo eh, un componente de inconformidad entonces a mí me parece evidente no y eh, la respuesta del estado pues como lo he venido diciendo siempre es mano dura para algo que también participan porque por mientras van a seguir haciendo negocio entonces la corrupción también es un elemento fundamental en todo esto claro en México tenemos que ya lo que es el sistema pues es la corrupción o sea la corrupción es lo que va a a liderar todo, a normatizar todo, o sea, las leyes están hechas precisamente para favorecer a la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo hemos tocado antes el tema. Entonces, para no irme mucho por eso, en sí, ¿qué es lo que podemos ver? Que los países que están fracasados, los estados fallidos, pues tienen altos niveles de corrupción, desigualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues todos esos países son grandes exportadores también de migrantes, como en el caso de Siria, como en el caso de México, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que las sociedades desarrolladas dicen, espérame, me estás mandando un montón de gente que no está educada porque no le has invertido dinero en la educación de ellos, ¿correcto? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente en esos países dice, ¿nosotros por qué tenemos que acogerlos, no? Creo que finalmente el mundo va a ir a dar a un lugar... Donde todo lo que es esta globalización que ha hecho que se dé este fenómeno masivo de migraciones, la misma gente que lo está eh, viviendo va a tener que empezar a buscar el bien común. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué les parece si no intervenimos en esos países y no nos aprovechamos de ellos para que dejen de enviarnos a, a la gente? No, muy idealista. Y creo que ya llegamos a ese punto donde la globalización se frena. La mejor idea, la mejor no hay idea, la mejor realidad de eso es el muro de Donald Trump, que no nada más se dan, no eso? nada más en Estados Unidos, sino también ya Angela Merkel le dio 3.3 billones, o sea, miles de millón, ¿cómo se miles de millones de dólares en no, español no. de euros, perdón, para que el de Turquía pues haga una muralla entre Turquía y eh, Bulgaria y Europa, pues para que no pasen los de Siria. Entonces yo ya le había dicho en otro contexto, estas murallas del sur y norte, que dividen al mundo industrializado y el desarrollo, ya representan esa migración incómoda. Así es. eh, y eso que vemos eh, que ya en Estados Unidos no está pasando la gente de México, esa gente se queda aquí, y esa gente ya no la pueden colocar tampoco aquí, porque pues para empezar no hay ni las ganas, ¿verdad? y por otro lado no hay el billete, entonces yo creo que eso es lo que está exacerbando la, el descontento social y que como yo vengo diciendo, se responde nada más con mano dura, ya el general mayor dijo que ya se equivocaron, bueno no dijo así, que ya el estar combatiendo cosas de policía con el ejército, o sea, ya lo de las drogas, ya parece que los Estados Unidos la van a echar para atrás y por ende ya aquí en México estamos respondiendo, Entonces sí creo que es fundamental que seamos realistas, que la arquitectura y la ciudad sí reflejan lo que somos como comunidad. Ah, claro. Y si hemos eh, hemos dejado fuera a las grandes mayorías, pues nada más hay que volar al DF o llegar a Monterrey para ver cómo el reino de San Pedro pues es tratado de ser ma manipulado y defendido por un emperador este, en base a la violencia o a los retenes antialcohol, que honestamente son una forma de segregar a las comunidades. Y seamos realistas, o sea, yo no creo ya ese discurso de que pues es por nuestro bien que tenemos que estar a la una de la mañana en nuestra casa. Es que siempre, no sé cómo lo veas siempre tú. surge el, el tema de la seguridad y eso les encanta, o sea, siempre Occidente tiene que tener un enemigo común y siempre es un tema de seguridad y ahora resulta que si tú ayudas porque es una crisis humanitaria lo que está pasando en Siria y todo desprende de las políticas exteriores que ha tenido Estados Unidos en el mundo en los últimos años así que no nos hagamos no nos olvidemos de la historia no pero tenemos una crisis humanitaria y esto aplica a cualquier país en realidad Nada más quiero hablar del tema de la fobia y cómo se usa el tema de la seguridad o el terrorismo o sea hay que protegerse a uno mismo porque si no el otro te va a gandallar, el otro te va a aniquilar. Pues desde ¿no? Amurabi, ¿no? ¿no? Eso ¿supotámico? es la clásica estrategia para impregnar miedo y para mantener ciertas políticas ideológicas y económicas funcionando. Entonces, de y nuevo... para vender armas y rejas No, yo, yo no, no estoy diciendo que no existe el terrorismo, de hecho el terrorismo es es más que obvio que es, es natural que exista por, por cómo están estos países, ¿no? En, en esas condiciones en las que vive esa gente. Pero por lo mismo, ahí tienes una crisis humanitaria que tú, tu respuesta no puede ser poner una muralla y, y mantener y segregarlos más. Ahora, yo quería hablar un poco de eso, de, bueno, tú sabes que yo apoyo a Bernie Sanders, o sea, Bernie Sanders es así como que guau, wow, ¿no? entonces, uh -huh. Pero bueno, en el dado caso, porque, sin desviarme a otros temas, en el dado caso de que gane Trump y haga su muro y mande a todos los migrantes que están en México, eh, que están en Estados Unidos, los regrese al país. Pues van a armar una revolución con ganas, o sea, generalmente, o sea, a lo mejor eso es lo que México necesita para finalmente quitar a esa oligarquía que está apoderada de las instituciones, que está apoderada de todo el poder, que se regresen los migrantes y digan, ¿qué mugrero es este? En Estados Unidos estábamos padrísimo, ¿sabes qué? No vamos a querer esto. Entonces, yo creo que por eso le tiene tanto miedo a Donald Trump lo que viene siendo el estatus quo mexicano porque ¿por qué? porque va a regresar a todos va a ser su murallota entonces ya nadie sale de aquí entonces ahora sí vamos a tener que lidiar con nuestros problemas y ahora sí con esos 11 millones o no sé cuántos millones de mexicanos que están en Estados Unidos indocumentados Vamos a tener, van a, van, ellos no se van a quedar contentos, ¿no? Entonces, Mire, yo creo que, que eso suceda es casi hasta ridículo. La verdad es que no tiene la infraestructura, ni el poder, ni ni la economía para, para hacer lo que él sugiere o dice un día una cosa, otro día otra cosa que va a hacer ese señor. Y la verdad es que hablar de él es nada más alimentar el ego y, y la propaganda que él... Este, pero es una realidad ya. O sea, Trump ya es una realidad. es, no, es, muy es un probable padre muy real, real, Pero el hecho de que Marias. saques a todos los mexicanos de un país tan grande como Estados Unidos es imposible. Bueno, bueno tenemos una llamada. Bueno. Sí, buena, buenas tardes a, a, a, a todos. Hola. Este, mira, eh, está, está muy interesante lo que están diciendo. Eh, pero, por ejemplo, eh, Donald Trump dice eh, que quiere poner una muralla, como, como ustedes están diciendo. Pero no he escuchado que es bueno. ¿Y por qué? se van los migrantes de México eh, y de de Salvador y de todo Centroamérica a, a Estados Unidos o sea porque también hay que ver las causas o sea por qué se van por qué no nomás eh, okay está está mal lo que está este diciendo Donald Trump de de, de lo que de, de, la, de lo que quiere hacer pero por qué no combatir las causas por qué se va la, la gente a Estados Unidos Uh -huh. pues es la pobreza, la corrupción, la impunidad de, de, del tanto del gobierno mexicano como de los gobiernos de Centroamérica porque si, si con que hubiera, se, se combatiría todo esto pues una la men, más de la mitad ya no iría a, a Estados Unidos pero eh, yo veo que el gobierno tampoco hace a, algo para eh, evitar esa esa esa migración porque esas son las causas no veamos nada más lo, lo de arriba también, verdad eso es lo que yo pienso, bueno, muchas gracias te agradezco tu llamada gracias. y estoy de acuerdo contigo es un sistema económico que aquí se ha platicado mucho y lo seguiremos haciendo eh, realmente las causas siempre son las que no se nos platican y las cuales los candidatos tampoco hablan porque pues no les conviene entonces también hay que decir que la migración ya paró, y de hecho está al revés hay más americanos entrando a casa Miguel de Allende y otras ciudades porque pues también es negocio venir a invertir en un terreno cada vez más fértil para los que llegan no, y también hay que tomar en cuenta que un mexicano que se va a Estados Unidos no llega a la utopía es, es tan complicado para un mexicano este resistir el racismo, el clasismo y las dificultades que suponen ser un indocumentado por decir en Estados Unidos es bárbaro, nosotros creemos que vas allá y no y ya la hiciste ya aquí, ahí tienes una economía muy está sana está mejor allá que aquí mira ningún Mucho lugar es una utopía. Yo lo que lo que quiero nada más recordar es que cuando cuando la crisis bancaria este entra full blown por decir así de una forma la migración de México a Estados Unidos disminuyó tanto que fue casi nula. O sea, consulten en los periódicos en por los eso, datos lo en las cifras. Diciendo. O sea, no es. O sea, Estados Unidos suele ser también y nos olvidamos un foco de, de desigualdad, de, de intranquilidad económica, de racismo muy fuerte. Y sí, en Latinoamérica, y es una palabra problemática la palabra Latinoamérica, pero vamos a decir México y los países que están en lo que consideramos Latinoamérica tienen otras broncas muy fuertes. Lo que pasa es que no hay que olvidar que allá también lo que sucedió sobre todo económicamente y lo que repercutió en el, el mundo en el 2007-2008 fue casi nula este, la, el tránsito de México a Estados Unidos para buscar trabajo. ¿Y eso explica por qué Donald Trump ahora? ¿Qué vas a decir? Bueno, agarrando un poco lo que está diciendo Ana, eh, realmente a nosotros que, digamos, tenemos cierta comodidad en esta sociedad, se nos olvida, ¿verdad? Que no hay peor racismo que el que se vive en la propia tierra, ¿ok? Entonces, cuando tú estás hablando que ellos sufren racismo, ellos sufren más racismo aquí en México. Y más maltrato y peores, y peores condiciones, claro. Entonces, no estás no es un, o sea, para ti ir a otro lugar y que te topes con racismo es una novedad, pero para ellos no, ellos ya están acostumbrados al racismo, entonces yo te lo digo porque yo, por ejemplo, tengo un compañerito de Leo que sus papás se dedican a la construcción, son obreros y la señora trae una camioneta de lujo, su niño va al karate con mi hijo y va a colegios de primer mundo y te puedo asegurar que lo último que quiere es regresarse a México, o sea sí, no le habla a la señora güera, ¿y sabes cuánto le importa? un pepino, o sea, no le importa si la señora Guerra no le habla, y mi hijo y su hijo son íntimos, entonces esa es la realidad, o sea, uno piensa que ellos están sufriendo allá, pero la realidad es que sí les está yendo muchísimo mejor es que se nos olvida que el pasaporte al no racismo es el dinero esa persona no batalla con el dinero Pues no batalla con el dinero, no batalla, no batalla con la educación, no batalla con la salud porque tiene dinero para pagar la salud, no Eso batalla con las necesidades básicas. ya te asegura básicas. un lugar social muy cómodo, no es tanto a veces a nivel de piel tal cual, pero el racismo se da sobre todo de la mano con la precariedad económica y de género. Entonces, si ese niño fuera una niña este, de una comunidad indígena que va buscando trabajo sin papeles a Estados Unidos, está seguro que la violencia y el racismo y la discriminación van a estar igual de gacha que aquí. Por eso, pero lo que yo estoy diciendo sí, no es, más. Mmm, no, no, porque yo no sé si sea más, pero yo sí sé que están mejor, ¿por qué? Porque yo lo veo, o sea, yo voy al parque público, los lagos, y yo veo a los mexicanos, están felices, felices de la vida de estar allá. Yo no te digo que no les toquen malas situaciones. Pues por eso estamos dando por Trump los latinos ahora, entonces... No, yo no creo que los latinos están necesariamente Muchos. votando por Trump, pues... Bueno, Monterrey, pero... Monterrey, vamos a centrarnos aquí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay una relación entonces? ¿sí? Yo creo que estamos saltando así cosas muy fuertes de, de forma muy ligera, pero este... Perdóname, Monterrey, eh, ¿me preguntas? O sea, salió un proceso, no lo estoy inventando yo. Sí, salió un proceso ayer. Entonces, este, sobre Monterrey. ¿en qué, ¿Cómo estuvo el estudio de Estadísticas, eso, okay. y uno siempre tiene que tener mucho cuidado con las estadísticas, este, pero sí, aparentemente somos las ciudades más racistas según el proceso. Okay. En cuanto a esto del racismo, en Monterrey... Pues ya lo estaba yo diciendo antes, o sea, es evidente, ¿por qué? Porque los que colonizaron Monterrey, simple y sencillamente salían de cacería a cazar indígenas, o sea, exterminaron a los indígenas que estaban en esta zona. En bueno, los política se... de Estado Bernardo Reyes, si no me equivoco. ¿Los Reyes? Bernardo Reyes. Eh, bueno, bienvenido. Buenas tardes. Hola. Mira, eh, una de las cosas que sí pudiera yo comentarles, está muy bueno su programa, Gracias. Eh, Estados Unidos tiene una gran variante en, en lo que es toda la gente y los la gente realmente de Estados Unidos no llega ni a... sería la gran minoría. La mayoría de la gente que radica en Estados Unidos es gente de otros países que le ha dado vida por las necesidades de la economía que tenemos en cada país. Si nosotros o nuestros gobiernos se preocuparan por ayudar a la gente del campo a la gente que tiene todas las necesidades de poder crear todo lo que van y hacen Estados Unidos, pues no tendríamos esa problemática como la que estamos viendo ahorita con Donald Trump. Mm. El, el racismo, pues, eh, tienen razón en cuanto a cómo se maneja allá, pero desgraciadamente también se maneja en el propio país de cada de cada gente que huye a otro país pensando que ahí va a tener una vida mejor. Eh, la joven que estaba diciendo ahorita de su amigo, de la persona que tiene casa y que tiene carro allá, tengo muchos amigos que están en la misma situación, pero no tienen una vida social ni tienen una vida en la que puedan salir a la calle como lo hacemos en este país. Y viven diariamente para vivir y pagar todo lo que deben, porque el carro que traen no es de ellos, la casa que traen no es de ellos. Y para poder alcanzar a pagar un crédito de ese vuelo, muchos de ellos se endeudan hasta más no poder uh -huh. a lo mejor habrá uno o dos contados que puedas decir tú que si realmente están teniendo una economía wow pero muchos de ellos son de los que han emigrado por la inseguridad o son de los que se han ido no. con algún tipo de ventaja pero deja que un mexicano o un latino vaya a trabajar allá con su escolaridad que tiene aquí y necesita ir ya desde aquí contratado con un muy buen sueldo, con un muy buen nivel, y teniendo una facilidad de que habrá que va a llegar allá y va a tener todo, y al final del día lo va a lograr, y si se va desde aquí así Pero aún aquí lo tenemos, o sea, no necesitamos Estados Unidos para poder vivir lo que se está viviendo en todos los países. Muy bien, amigo. Estoy de acuerdo, sí. Gracias, gracias por tu llamada. Solo aclarando, yo estaba hablando de gente que Su trabajo aquí sería obrero, este, construyendo casas, poniendo ladrillos juntos. Me explico, o sea, ese tipo de gente, la vida que tienen en México contra la vida que tienen en Estados Unidos, o sea, yo los veo y en Estados Unidos, pues, a lo mejor no van a venir vivir en un caserón, a lo mejor van a vivir en un tráiler. Creo que pero estarían, tienen sus coches, tienen sus escuelas, tienen sus hijos y se ven contentos. O yo sea, creo que estaría mejor gente. tener una estadística o un dato un poco más fuerte que, pues, un viaje a McAllen y observar la población. Ah no, yo vivo allá. Sí, bueno, mi hermano también, y me dice cosas muy distintas a ti, no importa. O sea, yo creo que un estudio un poco más formal nos esclarecería muchísimo más. El, el muy bien, fenómeno. comentario final. Bueno, pues retomando un poco lo que es el tema del racismo en Monterrey, viene siendo por eso, porque aquí se aniquiló completamente todo lo que son los indígenas, entonces pues cuando tú vas a todo lo que es el estado de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, pues tú tienes un... un Prototipo de gente que no es la misma gente cuando tú vas al sur del país, o sea, hay una diferencia enorme, entonces, obviamente, sí, pues desde los inicios, aquí se fomentó más el racismo, entonces, sí es un hecho, lo que pasa es que a los regios les cuesta mucho aceptarlo. Gracias, Ana. Pues mira, yo lo que analizaría más de fondo es nuestra estructura social y económica. Y yo creo que ahí está la clave. Este Más allá del de incidente de Avispones o que si cuando voy allá yo creo que tenemos que analizar nuestras ideologías de fondo y, y pues de nuevo asociarlo con la arquitectura. Creo que es un ejemplo muy claro de, de, de ver cómo funciona una sociedad ver la arquitectura. En la desigualdad. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Ana Mackey, Ana Fernanda Carena, estimado público, por haber estado al pendiente. Nos vemos la siguiente semana. Gracias Sergio Becerra, Álvaro Guadiana. Eh, soy Juan Carlos Guerra, muchas gracias. Radio Udem, unidos en la diversidad.